Pedazo a pedazo y tabla tras tabla iba sentando y ajustando las piezas de la plataforma en que el Belén debía lucir sus torrecillas de cartón pintado, sus praderas de musgo, sus toscas e ingenuas figuras de barro. Los niños seguían con interés la obra del carpintero, no perdían martillazo. Preguntaban y coreaban con palmadas y chillidos a cada adelanto del armatoste.